Bueno, vamos a arrancar acá los que, los que estamos, porque es justo la hora y si no después el tiempo nos resulta muy escaso. Así que, bueno, bienvenida Belén. Y les digo, ustedes saben que hay, bienvenidos a todos, a Belén, que es la primera vez que viene. Y ustedes saben que hay un, digamos, como un límite de inasistencias para tener el certificado, porque tenemos los versículos para memorizar que los vamos a tomar... Hay como un examen que no es para ver cuánto recordamos de la teoría, sino para que podamos aplicar lo que Dios dice. Este, pero los que tienen la posibilidad, porque no pudieron antes de incorporarse hoy, después cuando se dé de nuevo, toman los encuentros que le faltaron. Así que está todo bien. Yo lo aviso por, para que sepan, voy a decir, como algunos sí, otros no, estamos todos iguales. ¿sí? Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor. Es una hermosa tarde para estar juntos, ¿sí? Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre porque en esta hora podemos reunirnos sabiendo que estás aquí, en medio nuestro, porque esa es tu promesa. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos descubrir tus verdades y como dijo Jesús, la verdad nos hace libres. Y, Señor, queremos agradecerte mucho por eso, pedirte que nos guíes en esta hora, en este tiempo, que bendigas a nuestros hermanos que aún no han llegado y, Señor, que asistas a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Y les comento algo, Angélica quizás no llegue. Ustedes saben que ella tiene mucha dificultad con la vista, lo hemos grabado y subido el audio para que ella pueda volver a escuchar, pero así todo le estaba resultando difícil, eh, no siempre encontraba a quien le leyera, coincidir los tiempos para que le lea la familia. Entonces, este, como en braille no lo tenemos, eh, ella iba a ver de, de conseguir que lo traduzcan y tomarlo la próxima vez. Yo le decía, aunque sea como oyente y compartir en el grupo que podía venir, Pero bueno, ese es un entonces ese es el, el tema por el que no está entre nosotros. Pero se ha sentido muy cómoda, muy a gusto, amada, ha compartido y bueno, es importante que nosotros le expresemos también nuestro nuestro afecto. Eh, Maxi, Claudia, arrímense, tráiganse la silla, hacemos la rueda, sí. Entramos todos donde, donde quieran, donde gusten. <risa> Bueno, eh, teníamos un versículo para memorizar ¿sí? durante la semana y, eh, y teníamos otro, el primero, el de la primera semana, ¿sí? eh, la importancia de memorizar la palabra de Dios. Hay muchas razones para memorizar la palabra de Dios y entre ellas, ¿cuáles podríamos decir? ¿Por qué nos hace bien memorizar la palabra de Dios? Me gusta porque dice que cuando Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo, dijo que, que Él nos iba a recordar todas las cosas que Él nos dijo. Y eso pasa, que memorizamos eh, los versículos bíblicos y entonces el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros en, en algún momento, estamos en aflicción, que necesitamos de las promesas o necesitamos fortalecernos, el Espíritu Santo nos recuerda ese versículo bíblico. Y en el momento oportuno, ¿no? para tener victoria, para salir adelante, para tantas razones. Pero para eso tenemos que recordarlo. Y nosotros teníamos un versículo de la primera semana. Entonces vamos a hacer un concurso. ¿Eh? A ustedes les ha gustado jugar vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a hacer un concurso. Acá en cada sobre está el versículo bíblico desarmado. Así que cuando yo diga ya... Lo sacan y empiezan a armarlo y a ver quién es el primer grupo que termina. ¿eh? Acá hay competencia por reloj. Así que, uno, dos, tres, ya. Sacan del sobre y armar el versículo. A ver quién lo arma primero. Arrimate, Ceci. No sé, está Lorena con los chicos, ahora sí fue, no sé. Haz porque, Dios, porque, Dios... porque es para compartir. Los que terminan primero dicen yo, nosotros. A ver. ¿Terminaron? Bueno, a ver. Porque voluntad es querer. Muy bueno. Este... Muy bien, el equipo este ha ganado. Le vamos a dar un aplauso, ¿eh? Primero. A ver. Eh... Equipo que terminaron primero a decirlo todos juntos. A ver. Porque. ¿Y acá lo terminaron? A ver, vamos a decirlo todos juntos. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, ¿y acá? No, no, porque vosotros es el que Dios produce. No, como hacer, el querer, Él produce. Bien, así ahora lo vamos a compartir. Bueno, vamos a decirlo todos juntos. Porque Uy, Dios es el que produce en vosotros, vosotros así y el que deber, ver como la ser por su buena, buena voluntad. voluntad. Flipense Flipense dos 2.13. Lo decimos una vez todos juntos mientras lo juntan y lo ponen en el sobre. Muy bien. Porque Dios es el que produce. ¿eh? Vamos todos juntos una vez más. Porque Dios... Es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? ganas de buscarlo y la capacidad para, buscarla, para buscarlo y para conocerlo y hacer su voluntad son dadas por Dios. Ajá. muy bien. A ver, eh, gracias. <coughs> ¿Qué significa el versículo ese para ustedes? ¿Qué quiere decir? Porque está bueno, lo aprendemos, lo memorizamos. ¿Qué significa para nosotros en lo personal? ¿Qué quiere decir? también, o sea, obedecerlo y, y disponernos a hacer la voluntad de Dios. Ay, para, no. Muy bien, aparte. Eh, alguno, yo creo que es él el que pone en nuestro corazón el deseo de él, de su voluntad, para que nosotros lo hagamos. Uh -huh. Pero bueno, ahí está en escuchar bien. su voluntad o... Eh, y produce pasa. el deseo y el poder para hacerlo. Por eso, el, el también, poder, bien. El Con la de Dios. Y de acuerdo a eso, mm. vos te mm. quedaste con una aplicación que era Hace, eso? hacer la voluntad eso, de Ajá. Dios. Claro. Mover la voluntad para hacerlo. Muy bien. Y acá para ustedes, en lo personal, el significado del versículo. Es mío, palabra, es, es eso, es decir, bueno, yo quiero, pero quizás yo no quiero, pero Dios produce en mí, como que hago cambio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ahora quiero. ¿no? pero bueno, intento hacer sí, quizás no puedo, pero también produce la ah, mira, Ajá. ahora quiero y lo puedo hacer. ¿Por qué? El Espíritu Santo está a través de mí, por entrevista previo voluntad. Muy bien, Les, muy bien. Les dejo una preguntita picando, que la vamos a trabajar después. Como bien dijeron, Dios es el que produce el deseo y nos da el poder, ¿no? Y algunos, yendo más así a lo personal, a raíz de esto, que es lo que dice el versículo, decía... Eh, la decisión de hacer o el deseo ¿no? de hacer la voluntad de Dios. Ahora, porque Dios produce el deseo y nos da el poder para hacerlo, ¿ahí estamos listos y como, digamos, al momento estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Siempre la hacemos? Pensémoslo. para dentro de un rato vamos a estar trabajando un poquito eso. Muy bien, y para esta semana teníamos otro texto que son dos versículos, ¿sí? A ver, y vamos a repasarlo lo que hemos memorizado y vamos a ir diciendo una parte cada una. A ver, comiencen ustedes, Romanos 12, 1 y 2, les digo las Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Agradable que es vuestra verdad. Hasta ahí, punto racional. Bien. Y la sigla bíblica, los humanos, dos siglos. No conforméis no no no a este siglo. Eh? Muy bien. ¿Y no conforméis a este siglo más sea renovado con el. No, sea conformado. Vamos, conforméis este siglo. ¿No os conforméis a este siglo? Sino, sino transformamos por medio de la renovación sí, sí, sí, sí. de vuestro entendimiento. Muy bien, ¿para qué? <risa> Hay que prestarse atención, ¿eh? ¿Para qué? no, escuchamos. No. Bien. Me parece que vamos a empezar a poner puntaje. Buena, perfecta? ¿Cuál es? Para que probéis ¿cuál es? la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Muy bien. Como es la voluntad de Dios, Buena. agradable y perfecta. Amén. Y está en Romanos 12, 1 y 2. Bien, eh, un llamado ¿eh? a renovar nuestro entendimiento. Así que bueno, vamos ahí firme con la palabra, porque si algo nos va a llevar adelante, nos va a auxiliar, nos va a dar discernimiento, sabiduría y demás, es la palabra de Dios, ¿sí? Mira, mira, José. Ahí está uno de los varones altos, ¿vale? Mientras pegan eso... ¡Qué bárbaro! Grande. A ver si puedo ponerlo. No sé si no le va a hacer dañino. a esto. Toma, agárralo de acá y de atrás, ¿viste? con aguanta? Ahí está. Listo, Dejemos ahí. Bueno, eh, como había cierta inquietud con el tema del esquema, ¿eh? que es un esquema que hay que ir armando, y lo vamos a ir armando durante todo el curso, ustedes dirán, qué exagerada, Ana María, temejante pedazo de papel para poner en el medio el círculo. Bueno, la idea es que cuando nosotros terminemos el curso, este... Eh, papel va a estar todo completo, ¿sí? Y ahí vamos a quedar registrada y plasmada la personalidad del discípulo. Así que por eso lo dejamos en este, en este papel grande. Vamos a trabajar juntos para ver si nos vamos conociendo un poco más a nosotros mismos primero y ver el plan de Dios para nuestra vida, ¿cierto? Bien. Vieron que ay, no sé dónde ponerme que no tape. Vieron que el esquema comienza diciéndonos que armemos un círculo. ¿Qué representaba ese círculo de acuerdo al esquema? ¿Cómo? Nuestra vida, perfecto. Y yo adelanté un poco el esquema porque si no, si lo armaba todo acá me iba a llevar mucho tiempo teniendo en cuenta que había que tener cierta precisión en algunos casos. Bien, nuestra vida, Dios dice, la palabra de Él dice que somos... ¿Qué? Espíritu. <risa> Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Entonces vamos primero a la parte... De armar y visualizar lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? La, vid, la, vid, la, vid, la palabra de Dios dice que Dios tomó qué para hacer nuestro cuerpo. Muy bien, ¿no es cierto? Fue hecho del polvo de la tierra, ¿sí? Y Dios armó allí al hombre, al ser viviente. Pero lo armó con ciertos atributos, con ciertas cosas que tienen que ver con Lo que nos permite, por ejemplo, relacionarnos, ¿con qué? ¿Con el mundo? Exterior, ¿cierto? Con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Y después dice que dio, ¿qué? Dios a nuestra vida. Aliento de vida. Y allí entonces entra lo que sería nuestra, ¿qué? Nuestra alma. La Biblia dice que cuando Dios formó al hombre y le y sopló en el hombre, lo hizo un ser viviente, un alma viviente. ¿Cierto? Bien. Ahora, yo voy a necesitar ayuda, porque si no, no voy a poder. Fíjate que está más o menos. Eh, Ves que está para poner justo para que entre. Bien. Exacto. Fíjate que entre... No. Perdonen, ¿eh? Pero está todo fríamente calculado. Muy bien. ¿Cómo se compone entonces nuestra alma? Nosotros somos tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Pero nuestra alma también. ¿Cómo se compone? Por... La mente, la voluntad y las emociones. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces... Esto sería nuestro yo, nuestro ser interior, ¿cierto? Muy bien, ahora cuando Dios nos forma y nos da aliento de vida, ¿qué nos da también? Un espíritu, bien. Si bien todo esto nos sirve para relacionarnos con el mundo exterior, ¿el espíritu con qué nos relaciona? Con Dios mismo, ¿no es cierto? Bien, ahora, Dios crea al hombre, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. ¿Cómo era la relación entre Dios y el hombre? ¿Era? Perfecta. ¿Tenía pecado el hombre? No. Pero dentro de la creación, después de formada la creación... Entra al terreno otro ser espiritual, ¿cierto? ¿Quién es? Satanás. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hace? Tienta al hombre. ¿Y el hombre? Muy bien. Ahora, en esto que nosotros tenemos presente... A ver. Dios nos creó con. <ríe> Esto es todo un, un rompecabezas. No. Muy bien. Dios nos creó con. Decisión propia. ¿Sí? ¿Quién puede manejar mi voluntad? ¿Qué tiene? ¿Se acuerdan el dibujito? ¿Qué tiene la puerta, la, la, las puertitas estas? ¿Tienen un picaporte de qué lado? ¿Quién puede decidir entonces? Cuando Dios nos creó, Dios dijo, van a hacer lo que yo diga y punto. ¿Eso dijo? Nos creó con libre albedrío. Entonces, usando ese libre albedrío, el hombre decide qué cosa. Darle la espalda a Dios. Perfecto. Entonces, a ver si logramos armarlo bien. Fíjate esto. Ven que lleva tiempo armar el diagrama. Si dejábamos todo. Y este va para el otro lado. El hombre... A ver, tiene que ir acá. Ahí, más abajo. Ahí. Claro. ahí está, está bien, ahí queda. Está marcado. Vieron, hay que armarlo el esquema, tiene todo, un, tiene todo un... Muy bien. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre decide, ¿lo vieron? ¿Lo fueron viéndole a Gama? El hombre decide determinar el manejo de su propia voluntad. ¿Sí? Entonces, decide ¿qué cosa? Cerrarle la puerta a Dios. Y entra en juego, bueno, acá quedó medio mal cerradita la puerta. Está bien, ahí va. Upa. Y entra Y entra en juego ¿qué cosa? La carne. La Biblia llama carne para determinar el cuerpo físico nuestro y también para hablarnos y mostrarnos lo que tiene que ver con la tendencia al pecado. Cuando el hombre decide manejar su propia voluntad, abrirle la puerta a la carne, estar en contacto con el enemigo, ¿qué pasa? Ahí lo que viene, y que la Biblia dice con toda claridad, muerte espiritual. ¿Sí? ¿Qué estamos trabajando nosotros ahora? Estamos trabajando el hombre natural. Yo quisiera que ustedes me busquen 1 Corintios 2.14, A ver, el que lo encuentra lo lee. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, ¿qué nos dice ese versículo? Que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, tiene, puede discernir las cosas de Dios? No, de ninguna manera, ¿no es cierto? Ahora yo quiero que ustedes busquen otro versículo, Efesios 4, 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características de este hombre natural? ¿Efesios oh. 4? 17. ¿Qué podríamos decir acerca de esto que, que leyó la versión Reina Valera? Lo dice de otra forma. Esta la contemporánea. ¿Qué dice? A ver, si podemos juntos más o menos ir viendo cuáles son las características del hombre sin Dios. ¿Qué le pasa? ¿Cómo vive? Y qué dice que tiene el entendimiento cómo? Saben, yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Yo a veces no quiero ni sentarme delante del televisor. Porque cada vez más eh, la realidad refleja al hombre sin Dios. Y uno lo puede ver incluso todos los días en el ambiente de su trabajo, donde uno está, ¿no es cierto? Y uno se puede dar cuenta cómo eh, realmente está totalmente cegado el hombre sin Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Vuelve a abrir. ¿Vos tenés la versión Reina Valera? Sí. Léelo vos, a ver, esperá que lo lea Papi de la Reina Valera. Bueno. Eh, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A mí justamente me impactó la última frase también, siempre que la leo me impacta esa frase, ¿no? La ignorancia que hay, ¿por qué? Por la dureza... Del corazón, ¿no? Es como que, parece como que fuera un círculo vicioso, ¿no es cierto? En la versión NBI dice en el versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Todas las versiones agregan algo como para darnos otro sentir, ¿no es cierto? No. no, quería decir que a veces nosotros, a mí me pasa que, por ejemplo, hablo con gente que no conoce a Dios sobre temas como el aborto o sobre la identidad de género y hay cosas que vos decís, no puedo creer que, que, que sostenga esto, que es tan evidente que está mal, y ahí te das cuenta, pero tienen el entendimiento, el entendimiento no sé qué significa, pero tienen el entendimiento. Cegado, o sea, es, es, un, es obvio la verdad que no lo entienden. Yo creo que esto hace el combo, ¿no? La muerte espiritual hace ceguera espiritual y no se puede ver más allá lo que Dios tiene para cada uno, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. Gloria a Dios que nosotros tenemos al Señor. Y podemos ir teniendo un cambio de mente, ¿no es cierto? Podemos ir cambiando nuestra manera de pensar, y eso se trataba esta semana, ¿no es cierto? De tener los pensamientos, ¿de quién? La mente de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en ese camino abriendo camino al, a la salida preciosa que el Señor nos da. Vamos a ver cómo seguimos esta semana. ¿Cuántos de ustedes han empezado a completar su lista de oración? ¿Uno? Uno. Miren, este esquema... Eh, nos ayuda muchísimo y el analizar estos versículos a tener verdadera gratitud a Dios por un lado, porque nosotros éramos así, hasta que conocimos al Señor. Y nuestro entendimiento también estaba entenebrecido. Y no podíamos reconocer la realidad de Dios y vivir La, esa experiencia maravillosa de estar en amistad con Dios, de tener paz, de buscar refugio en Él aún ante situaciones difíciles. Y también nos tiene que llevar a pensar en las personas a nuestro alrededor que están en esta condición. Y por ahí a veces, yo no sé, a usted nos podría pasar, de llegar a fastidiarnos o enojarnos con algunas personas por su comportamiento, por su forma de pensar, por sus reacciones. Y en realidad, cuando la palabra de Dios habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad, Satanás y todas sus legiones con todos los grados que tiene, nos está queriendo decir, la persona hace lo que el hombre natural hace porque el entendimiento está entenebrecido. Entonces, por un lado, nuestras relaciones interpersonales eh, tienen que estar vistas a la luz de esto cuando nosotros nos relacionamos con personas no cristianas, ya sea familiares, sea en el trabajo, esas cosas que a veces se repiten, es y si ya me satura esto porque no puede ser, están con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y de pronto... Según el bagaje de cada uno, reaccionan de ciertas maneras, pero no tienen en sí, las, en sí mismos las herramientas para reaccionar de otra manera. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de que nosotros estemos orando por nombre y apellido por esas personas? Porque están ajenos a la vida de Dios. Y al no tener el Espíritu de Dios... No pueden pensar, sentir y actuar de otra manera. Aunque vemos no cristianos que dicen, uy, le falta ser cristiano, dice a veces, no, le falta recibir a Cristo. Algunos dicen, uy, es mejor que un creyente, escuché por ahí alguna vez. Y qué sacudón debería darnos. Pero aquel que vive bajo las pautas de Dios recibe bendición de Dios en ese área. De todos modos, ninguno es suficientemente bueno como para ganar la salvación por sí mismo y necesitan del Señor. Pero aquellos que no toman los principios buenos están alejados de Dios y a veces necesitamos por ello protestar menos o enojarnos menos y orar más por esas personas. Esa lista de oración que tenemos en el manual eh, nos ayuda a tenerlos presentes. ¿Cuántos oramos por algunos familiares nuestros y a lo mejor algunos reciben al Señor, no terminan de entregarse y uno quisiera que puedan vivir y disfrutar una vida distinta porque también las relaciones cambian, las relaciones interpersonales cuando está el Señor de por medio. Bueno, primero es orar a aquel que convence de pecado, justicia y juicio es la obra del Espíritu Santo Y es una parte muy importante para preparar el camino para la obra de Dios. Justamente eso está bueno porque también te relaja el hecho de decir, por más, no hay manera de que yo convenza a la persona. Yo puedo hablar, debatir, compartir mi opinión, pero si Dios no es el que quita el velo a través de la decisión de la persona, no pero si Él no, no, no convence de pecado, yo no lo puedo hacer. Y a mí me pasó mucho de, en otro momento de de, de, de, de meterme en conversaciones que no tenían sentido ir a ningún lado que al final te termina enojando y generando una carga que es innecesaria, cuando vos decís en realidad si sí, Dios es el que yo no tengo que debatir Dios no nos manda a debatir con nadie ni a, ni a discutir, ni a ganar, ni a demostrar que yo tengo razón sino a que es una lucha espiritual a orar por la persona, a amarla y te pasa, me pasa con, la gente, con los familiares a veces que no conocen a Dios que uno muchas veces tiene que tener paciencia y, de, y decir si yo puedo amar a esa persona es porque Dios hizo una obra en mí, no porque yo soy re amoroso. Entonces, ¿qué puedo esperar de esa persona? Incluso, a veces, hay gente que sin conocer a Dios tiene reacciones que a veces nos, nos sorprenden, ¿no? Pero está bueno poder decir, es, es por Dios y lo que se necesita es eso. Y te quita un peso encima también. Es de decir, soy yo el que tengo que buscar la manera, la palabra, el argumento para convencer a la persona y no, no es así. Incluso... Eh yo Ahora que lo escuchaba él estaba pensando que nosotros nos estamos metidos en un mundo muy convulsionado, como decía yo recién, y nos encontramos y nos enfrentamos frente a situaciones en las cuales eh, el hecho ahora, de del, bueno como el caso del aborto, la identidad de género y todo esto que uno se lo choca prácticamente todos los días, especialmente si uno está en un ambiente donde... A lo mejor el único hijo de Dios es uno, ¿no? Y justamente como él planteaba, y a mí me pasa, yo digo, a veces las situaciones me, me enojan, pero uno tiene que aprender a dividir las cosas, ¿no? Aprender a dividir qué es lo que Dios ve y qué es lo que yo veo. Porque a veces yo veo y me enoja la situación, pero Dios está viendo más allá de la situación de la persona, está viendo a la persona en sí misma que es lo que a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí. A mí me cuesta muchas veces poder diferenciar la persona de la situación. Y yo creo que eso es lo que Dios nos pide, ¿no? Que no nos vamos a identificar con la situación, no vamos a decirle que bien te aplaudo, por supuesto que uno va a marcar la diferencia, pero no entrar, como él decía, en la discusión simplemente por defender una postura. Yo creo que eso no nos ayuda y al contrario, nos resta, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo más de esto? No, que recién hablaba y llamaba la atención esto de la, de la ignorancia de la gente, ¿no? Pero la gente, por esta condición natural, pecaminosa, no es culpable tampoco de, de esa ignorancia, ¿no? Sí es culpable cuando se le da a conocer la palabra y tiene que tomar la decisión, la persona se la confronta con la palabra de Dios, porque la Biblia dice conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Pero también otra parte dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Si no somos nosotros que vamos y le decimos, mirá, eh, no le vamos a decir, has equivocado. Vamos a ir a predicar, le vamos a darle a predicar con el ejemplo también. Entonces las personas van a, van a poder conocer la palabra y ahí sí van a tener que tomar la decisión. Porque si yo, eh, me dicen algo de ingeniería, yo soy ignorante de eso también. Pero quizás lo buscaría estudiar para poder aprender algo de eso ¿no? y poder responder algo. Pero si no confrontamos a la persona con la palabra, como el Señor nos manda que le prediquemos, no, no son culpables del todo. Digamos. sí cuando tengan que, se los confronte y tengan que tomar una decisión. Muy bien. Yo estaba pensando en relación con esto que dice Maxi. Cómo la palabra nos enseña, por un lado, no enredarnos en vanas palabrerías, dice ¿no? ¿eh? no entrar en esas discusiones, yo tenía una época que estaba muy tentada a hacer eso y aún me gustaba, me acuerdo en un campamento en Uruguay en un verano conocimos que iban a la playa y juntaban jóvenes, eh, dos seminaristas católicos y nos escribimos bastante tiempo, eran cartas de teología porque cada uno con su postura y bueno yo era chica, eh, muy joven, pero después yo entendí por la palabra de no enredarse en vanas palabrerías que no llevan a nada, sí estar listos para presentar defensa de nuestra fe, porque de eso también habla la palabra, ¿no es cierto? Y como decía Maxi, eh, presentar el Evangelio y cuando uno conoce y tiene la posibilidad de decidir, ahí es responsable de su decisión, ¿no es cierto? Por Cristo o de desecharlo. Este, pero conocer la palabra, memorizar la palabra, nos va a ayudar un montón Cuando nosotros testifiquemos a alguien, porque ¿quién es viva y eficaz? ¿Quién penetra hasta partir lo más profundo del ser humano? Dice los tuétanos, las coyunturas, la palabra de Dios. ¿sí? Eh, ¿De dónde viene la fe? ¿La fe viene por él? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eh, entre tantas razones para nuestra vida, tenemos razones para bendecir las vidas de otros, Cuando a veces una palabra dicha en el momento oportuno, ¿sabés que Dios dice tal cosa? Va a ser la obra porque es lo que el Espíritu Santo toma, ¿no es cierto? Y orar y dejarlo en las manos de Dios. Porque es cierto, los resultados son de Dios, no son nuestros. Pero Él nos envía a compartir las buenas nuevas. Nos manda a predicar. La Gran Comisión es un mandato para todos, ¿no es cierto? Y aún se nos dice, bueno, a tiempo y fuera de tiempo, y cuando los tiempos se acortan, más todavía. Pero qué bien nos hace refrescar este cuadro de la realidad humana y que tenerlo presente, porque en esa condición están muchos, quizás con los que nos irritamos o con los que vamos dejando de lado, y sí la amistad uno la tiene que buscar entre sus hermanos espirituales para crecer y enriquecerse. Pero el compañerismo para poder llevar la presencia del Señor tiene que estar en el lugar donde estamos, ¿no? Otra cosa que se me ocurre en este momento es que cuando hacíamos el, el curso de mi experiencia con Dios, era que nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, al estar en comunión con Dios, Dios nos da el entendimiento para darnos cuenta cuando Dios se está orando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la persona está sensible a las cosas de Dios, es el momento oportuno, ahí podemos darle los dos testamentos que va, va a recibir como espuma, ¿no? como esponja. Pero cuando vemos que la persona rechaza, es, como decía Walter, es en vano porque es argumentar y pelear. Entonces ahí tenemos que ser sabios para ver cuando Dios está obrando en esa persona y ahí nosotros ser instrumento en la mano de Dios para dar la palabra. Muchas gracias. Así que escribamos los nombres en nuestra listita y estemos orando, ¿sí? Eh, por algunos que... Anhelamos que conozcan al Señor. Muy bien, nosotros en esta semana, quedó Sí, más o menos claro esto, eh, teníamos también dentro de las tres clases de personas que nos menciona la palabra de Dios, el hombre natural, ¿cuál otro? Hombre en sentido genérico, el carnal, muy bien, y el espiritual. Sí, eh, nosotros, ¿qué es lo que teníamos Primero. Pensamos en el cristiano carnal, estamos hablando de alguien que ha escuchado, alguien le habló, alguien se acercó o vino a la iglesia, solo distintas circunstancias, pero tomó una decisión afirmativa por Cristo en ese confrontarse sobre qué decido y entonces tuvo un nuevo... un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros cuando recibimos a Cristo. El Señor, yo a veces digo a los nenes, no viene caminando, no lo vemos, pero viene su Espíritu a habitar en nosotros. ¿sí? Eh, Jesús mismo se lo decía a Nicodemo, no engendrados de carne o sangre, tenés que nacer del agua y del Espíritu pensando en la palabra que nos enseña cómo recibir a Cristo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, también dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, cada cual que con sinceridad realmente recibe al Señor, se reconoce pecador, no es el mero hecho de levantar la mano ¿eh? o decir yo, oré como quien recita cualquier rezo, sino que es esa convicción personal de reconocerse pecador, de reconocerse separado de Dios y de querer recibir esa vida nueva que solo viene a través de la obra de Cristo y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es profundo y tiene que ver con la persona y Dios. Pero yo hago hincapié en esto porque puede ser una decisión a lo mejor emocional de llanto, de sensibilidad, pero no hay una convicción. O puede ser algo que pase por la mente así, esto así, Pero queda ahí, tiene que pasar por la voluntad y una entrega de la voluntad, ¿no es cierto?, reconocer. Entonces allí hay un nuevo nacimiento y pasamos a ser cristianos, tenemos a Cristo. Ahora la palabra de Dios nos plantea que tenemos una realidad como cristianos y que nos enfrentamos con que esta puerta que quedó cerrada, Cuando recibimos a Cristo, muchas veces esa puertita con el picaporte de adentro se abre y le damos lugar a la influencia de Satanás y le damos lugar a nuestra naturaleza caída que va a ser glorificada cuando lleguemos al cielo. El Señor no anula nuestra personalidad, no anula nuestro yo. Por eso, bueno, ya vamos a ver cómo tenemos que someterlo permanentemente al Señor. Pero lo cierto es que nuestra vieja naturaleza, ¿se acuerdan el esquemita del primer día? Empuja, sí. Y a veces hay o situaciones claves o áreas donde más nos cuesta. La semana pasada hablábamos de las decisiones, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En cada grupo vamos a compartir y lo que yo... Les recuerdo, lo que compartimos acá queda acá, ese es nuestro pacto. Y también que cada uno se sienta con la libertad de compartir aquello que quiera compartir. Nadie está obligado a decir cosas que después diga, ¡ay, caramba, por qué comenté tal cosa! ¿No? Estamos en nuestro círculo íntimo de discipulado para compartir, para enriquecernos, para ayudarnos, porque cada uno tiene su propia experiencia y nos bendice y nos ayuda. Muchas veces son cosas que nosotros no hemos vivido y nos preparan para vivirlas y así mutuamente nosotros crecemos y nos apoyamos. Entonces, lo que vamos a ver en cada grupo, ustedes leyeron cada día, ¿verdad? ¿Tuvieron su devocional cada día? ¿Estamos teniendo victoria en ese tiempo personal con Dios? Ahí, ahí. Bueno, Vamos a mover nuestra voluntad para decir, bueno, un día me quedo, arranco y cubro y hago. Porque la palabra de Dios en mi vida es la que me ayuda, me transforma, me va quitando la venda de los ojos. Y así como Jesús cuando sanó al ciego, primero veía a la gente como árboles y precisó un segundo toque, nosotros necesitamos esos toques del Señor que vienen de esa comunión íntima con Él para ver lo que Él ve. Señor, ayúdame a ver lo que vos ves a través de tu palabra, a través de cada cosa. Entonces, lo que vamos a compartir en cada grupo es eh, qué les habló el Señor respecto a esto, respecto a la naturaleza carnal en nuestra propia vida, porque todos, todos lidiamos con nuestro propio yo. Y ya comentábamos la otra semana, según nuestro temperamento, o nos enojamos o nos deprimimos, o... pero hay áreas en las que nosotros luchamos. ¿Cómo afecta eso nuestras decisiones? ¿Qué es lo que ustedes han sacado de esto? Entonces vamos a tomar... ¿Te aclara la consigna o no, Anita? ¿Quisieras aclarar algo más? Sí, en base a lo que han leído... En el manual, bien, veo que han marcado con resaltador, otros han escrito, han subrayado, está bien, porque es la manera de aprender. Tomamos unos minutos para esto, ¿sí? Bueno, vamos a tener que ir redondeando, ¿sí? No se olviden de que lo que estamos hablando, que en todas las mesas han surgido cosas personales y a eso vamos, eh, tienen que ver en relación con nuestra lucha, con nuestra propia naturaleza, ¿sí? Este, ¿Puede ser que lo que haya quedado lo compartamos al compartir todos juntos? ¿Sí? ¿Sí? porque lamentablemente el tiempo nos corre, ¿eh? dan ganas de juntarse otro día de la semana, no sé. Este, pero ahí estamos. ¿Quién va a compartir de esta mesa? Eh, no, yo estaba comentando que hay un día, el día 2, el día 2 de esta semana hay una lista donde dice conducta que deseo modificar, una conducta que vas a desarrollar para deshacer de tu vieja naturaleza y que bueno, esta semana yo lo había logrado, o sea, Dios me fue revelando cosas que, de mi personalidad y estuve orando por eso. Eh, en particular por, eh, por someter mis pensamientos a Dios o sea cuando yo tengo pensamientos negativos depresivos que me, me hacen mal en ese momento cuando los empiezo a tener me pongo a orar y se los entrego a Dios no o sea no importa lo que esté haciendo todo puede esperar o sea esos segunditos aunque sea estoy qué sé yo yendo a la escuela con los nenes y empieza el bombardeo y ahí Señor te lo entrego y Yo sé que esto no viene de vos y tuve una mejor semana. Áreas de lucha, el campo de batalla de la mente, se llama un libro que se agota seguido y no sé, pero es, en realidad es el campo donde aparecen este, en nuestros pensamientos la lucha. ¿no? ¿Quién va a compartir de acá? Bueno, yo estuve compartiendo lo que... Había hablado con vos también el domingo pasado de mi trabajo. Trabajo con un nene que tiene TGD, soy acompañante y me cuesta muchísimo trabajar con él. Es un nene muy agresivo, no tengo ayuda de parte de, de la familia, que es eh, un pilar fundamental para que él pueda mejorar en el tratamiento. Y el área que más me cuesta es la paciencia. Con él, con la mamá, charlar con la mamá, tratar de llegar a un acuerdo y de que ella, bueno... Hace la tarea en casa, me manda videos diciéndome que hace la tarea en casa, bueno, pero acá en el colegio no las hace, que es otro ámbito, que nada que ver. Eh, hablarle bien, ella tuvo la posibilidad de venir acá, incluso vino Octubrillante, vino el Día del Niño con él, pero cada día es, es peor. Cada día es peor y yo vengo con mucha carga y entregarle eso al Señor me cuesta mucho, porque parece que oro y al otro día viene el doble, el doble agresivo, el doble de rebelde, Y es eh, algo difícil este año. ¿Quién va a compartir de acá? Bueno, eh, más o menos entre todos dijimos cosas parecidas a lo que hablaba Cecilia y estuvimos como pensando en eso, ¿no? En cómo los pensamientos son algo que Dios nos hay varios pasajes en la Biblia que habla sobre eso. Decíamos que nos cuesta a veces pensar en cosas buenas o algo malo nos pasa, y ya queda eso, en, y después pasa otra cosa, y ah, a mí siempre me, me pasa todo lo peor, y después otra cosa, yo siempre... Entonces uno como que le amanija eso y termina mal o, o, o dejándose influenciar por esas cosas negativas, y bueno, no puede disfrutar de un montón de cosas, obviamente uno no, no, no tiene ganas quizás de hacer otras cosas y está pensando en eso. Y compartíamos eso que, que hablaba el, el trabajo del el material del taller del carpintero, que decía cambiar, un, bueno, decir qué cosas querés entregarle a Dios, que, por qué la vas a cambiar. Entonces decía Lucas que él tomó la decisión de cambiar eh, esos pensamientos, o esa falta de fe a veces, o ciertos pensamientos, por memorizar versículos. O sea, en el momento que vos estás pensando, soy un miserable, mi vida es, es espera, espera, la Biblia dice que soy, y entonces empezar a pensar versículos eh, claves y a, a creerlos, a, a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, y bueno, tratar de cambiar. Es esos pensamientos por palabra de Dios y bueno, más o menos. Qué bueno, qué bueno. Ese ejercicio que nos da, que es tan práctico y que uno necesita agarrar a veces una hojita de papel y anotar. Porque decimos, pero yo me conozco, yo sé qué es esto, pero nos ayuda tanto ver... ¿Qué conducta realmente necesitamos cambiar pensando en conducta las que son visibles y las que no son visibles muchas veces como nuestros pensamientos? Pero nada, digamos, no se puede sacar algo y dejarlo en vacío. Para sacar algo que no nos sirve, que no nos ayuda, que no nos edifica, que es de la carne, necesitamos suplementarlo por algo que lo contrarresta y que sí es positivo, que sí viene de Dios, que sí el Espíritu Santo lo da. De eso vamos a hablar el cómo un poquito más la semana que viene. Pero lo cierto es que esta es una realidad. Eh, vamos a leer rapidito Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Eh, lo leemos ligerito y con esto vamos a, a redondear, estamos justo... El que lo tiene hacemos tipo espadeo, el que lo tiene lo lee y los demás dejamos de buscar. Bueno, eh, paramos de buscar y escuchamos entonces. Tres del uno al tres. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les dio de beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Muchas gracias. Y en otros pasajes que hemos tenido en la semana y algo de la semana pasada, nos muestra la conducta, ¿no? Que manifiesta que la carne está controlando nuestra vida en lugar de ser el Espíritu Santo quien controle nuestra vida. Y en realidad lo necesitamos momento a momento. Hay momentos que son difíciles, circunstancias que no dependen de nosotros, nos caen, estás en el trabajo y el trabajo es ese, la gente viene, te habla bien, te habla mal, te... son cosas que uno no puede modificar. Entonces eh, Dios nos hace abrir los ojos a nuestro ser interior, a nuestra relación con Él y a tomar las armas que Él nos da, a dejar que su Espíritu Santo trabaje y produzca su fruto, pero también... Eh, ver qué estrategias prácticas Dios me da para hacer frente a estas situaciones, porque si Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos da las fuerzas, que nos fortalece, si Dios lo dice, ¿será verdad? Entonces, algo más tendremos que descubrir de la palabra de Dios para obtenerlo, para vivirlo, porque la realidad es uno y está bueno ser honesto consigo mismo y decir A veces un bombardeo en la cabeza con el que tengo que decir Satanás andate o cambios y empezar a orar, a cantar algún coro que nos acordemos, versículos bíblicos, que es lo que a nosotros nos ayuda a volver a la realidad. Así como Satanás trató de engañar y engañó a Daniela. A nosotros también, no solo a través de la tentación para caer en un pecado grosero, sino en la tentación para no vivir la vida abundante que Jesús nos dio. Y entonces, ahí es donde eh, Dios también quiere hablar a nuestra vida y mostrarnos por su palabra cómo cómo me paro en victoria frente a esto. Que no viene de mí, que no depende de mis decisiones, de mi voluntad, pero es la realidad que yo estoy viviendo en este momento. Y me afecta. Y Dios tiene palabra y Dios tiene respuesta. Vamos a estar orando unos por otros. ¿sí? ¿Nos conocemos en el grupo? ¿Nos comprometemos a orar unos por otros? Todos necesitamos, yo necesito. Todos necesitamos. Y hay una sugerencia muy buena de tener algún compañero o compañera de oración. Alguien del grupo a quien compartirle eh, no precisamos contar todo. Y yo digo, eh, vuelvo a decir eso porque puede decir, no, pero yo no quiero contar, no digo nada. No necesito oración. Necesito oración en mi trabajo, necesito oración en mi vida personal. Y Dios, mientras Dios conozca, es más que suficiente. ¿no? Y otras veces, si lo queremos expresar y nos hace bien, también podemos hacerlo porque somos hermanos en Cristo pero vamos a comprometernos a orar unos por otros. Y en el ejercicio que ustedes tienen, la semana que viene vamos a seguir con esta semana. Así que los que no completaron la lectura, el devocional, o fue medio las apuradas y no se pudo profundizar y ejercitar, complétenlo durante esta semana. Y este, veamos de hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son aquellas cosas que a mí me están pudiendo? Y buscar en la Palabra, Y lo vamos a trabajar juntos. Este, pero buscar en la palabra, hay versículos ahí que nos muestran cosas que Dios nos da. Vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para, ese, para ponerlas en práctica. ¿sí? Así que vamos a estar orando. Eh, entre ustedes, búsquense algún compañero de oración. Es libre. ¿eh? Se va a estar orando por vos, ora, por mí, nos mandamos un mensaje, nos fortalecemos en la semana. Y... Vamos a estar meditando en esto, que la semana que viene lo vamos a completar y vamos a tener un tiempo de oración conversacional como nos propone también allí. Por hoy tenemos que terminar, pero esto quedó abierto, quedó planteado, ¿sí? Y la semana que viene vamos a seguir eh, trabajando en esto. Oren, piénsenlo, porque ustedes también tienen mucho para compartir y nos enriquecemos juntos porque crecemos juntos, ¿Mm? Acá somos todos iguales y todos estamos en el mismo proceso de necesidad de crecer, de depender del Señor, de tener más revelación de su parte y nos bendecimos mutuamente. Así que eh, vamos a orar, ¿sí? Para terminar este tiempo. ¿Y vos querés orar? Bueno, oramos. Señor, queremos dejar en tus manos cada una de las cosas que consideramos en nuestra vida como debilidades, Dios. Y vos las conocés, las conocés mejor que nosotros, Señor. Lo importante es la voluntad nuestra de poder entregártelo y de entregártelo y no volvértelo a sacar, Señor, a vos. Muchas veces te entregamos la carga y después la volvemos a tomar nosotros. Te pedimos perdón por eso. Y te pedimos, oh Dios, que nos des la luz suficiente y la claridad suficiente para vernos como vos nos ves. Te damos gracias porque vos tenés tanto amor para con nosotros y a pesar de nuestras debilidades, seguís estando con nosotros y nos amás y nos sostenés. Yo te pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos presentes acá, por sus luchas, por las luchas de cada uno, Señor. Vos conocés sus corazones como conocés el mío, el de Graciela, y de cada uno de los que acá estamos. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros, por bendecirnos en forma permanente y por no dejarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. de oración. El hermano de Ana se llama Marcos eh, su hermano mellizo ¿no es mellizo tuyo? ¿es más chico? 12 años más chico ah, que yo bien y está siendo de mamá yo creí que era mellizo tuyo este, y tiene, este, tiene problemas de salud en este tiempo, no está bien así que estemos orando por él y yo ahora me voy a buscar a mi hermana que vino acá La única vez que vino una iglesia evangélica fue para las bodas de plata nuestras cuando acá todavía